A esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés. Dios, ha sido fiel. Dios, ha sido fiel. Dios le bendiga a mis amados hermanos. les saluda en el amor de Cristo su hermano y amigo Luis Ginés en este su programa Dios ha sido fiel que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por esta tu emisora como llama de fuego punto en esta hora aleluya venimos con palabras de aliento restauración aleluya presentamos nuestro ministerio dios ha sido fiel me acompaña a mi lado mi amada esposa eh, luz cariñosamente conocida como luli que tiene una, unos saludos y una expresión para el pueblo de dios y para nuestros amigos que nos escuchan en esta noche Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con cada uno ¿verdad? de todos los que nos escuchan en nuestra en esta noche. Como bien dijo mi esposo, mi nombre es Luz y cariñosamente pues me dicen Luli. Eh, en esta noche pues tengo un poquito eh, la garganta afectada, ¿verdad? Pero estamos aquí pues acompañando a Inés, para no dejarlo solo. Para mí es un privilegio el poder estar aquí y llegar a diferentes lugares. No importando la distancia le damos las gracias a dios y a los cada uno de los instrumentos verdad que él utilizó para que pues nosotros pudiéramos estar aquí en esta noche eh, canales como el hermano pastor galíndez como la gerencia gracias verdad por abrirnos las puertas por decir que sí gracias a nuestro hermano daniel marcelino un hombre verdad pues que dios utilizó también para verdad que eh, eh, fuera posiblela este programa Eh, pertenezco a la iglesia cristiana carismática, campamento celestial para nosotros es un privilegio verdad poder tener unos pastores pues como Edna, como Oscar y Mildred Suren y digo que es un privilegio porque de verdad pues que son unos pastores bien dados a Dios, bien humildes, con mucho amor Eh, y pues la, pues abrieron sus brazos y nos recibieron en, en su en, en esa casa y de verdad que para mí es un sumo gozo pues poder ser parte, ¿verdad?, de esa congregación. Así que si usted no tiene donde congregarse, yo les insto, ¿verdad?, que nos visite. La iglesia está ubicada en la calle Calle en el número 2009. Parada 26 donde era antes el antiguo comité del partido PNP allí en la Parada 26 los días de culto pues, son los martes jueves y domingo eh, los martes a las siete y media, ¿verdad? Tenemos el estudio de la palabra. Los jueves a las siete y media tenemos nuestro gran culto de adoración y de oración. Estos cultos son terribles. Entonces, yo digo una cosa diferente. Es una presencia, es una gloria, que mira, que hay ocasiones que no encontramos ni cómo irnos de esos cultos, porque es que es una presencia, es la chequina de Jehová lo que eh, se ubica allí en ese templo. Así que no Nuevamente, si no tiene a dónde congregarse, yo les exhorto, ¿verdad?, a que nos visite allí. Y los domingos, pues, tenemos nuestro gran culto de avivamiento. Estos comienzan a las 9 de la mañana. De 9 a 10 tenemos, ¿verdad?, nuestra escuela bíblica. Y a las 10 de la mañana, ¿verdad?, pues, se le da comienzo al gran culto. Y allí tenemos, ¿verdad?, nuestro grupo de adoración. Y, pues, allí tenemos, pues, domingo tras domingo una fiesta, ¿verdad?, para nuestro Dios. ¿Verdad? Eh, si deseas, ¿verdad?, que eh, te ayudemos o presenté o present ayudarte en alguna petición, puedes hacerlo, ¿verdad?, enviándonos un mensaje de texto o llamándonos al 787-246-0218. Pues como dijo mi amado esposo Giné, pues estaremos aquí miércoles tras miércoles de 8 a 9 de la noche en esta emisora eh como llama de fuego a tu vida.org. Más adelante, ¿verdad? Pues yo estaré compartiendo con ustedes, estaré trayendo estudios eh, sobre las finanzas ¿verdad? Un tema bien eh, comentado en los últimos tiempos donde pues la crisis financiera... Ha tocado, ¿verdad?, a muchas familias. Eh, Mencione finanzas, pero no se asuste, porque aquí nadie va a pedir dinero, al contrario. Queremos bendecirlo. Vamos a estar trayendo, ¿verdad?, diferentes eh, eh, consejos, orientaciones, ¿verdad?, para de así, de esta forma, ¿verdad?, poderles eh, entregarles a ustedes herramientas, ¿verdad?, para poder eh, eh, tener un poquitito más de sabiduría para poder trabajar, ¿verdad?, con la finanza. Estaré trayendo eh, pues estudios sobre cómo es el, el manejo del estrés, verdad que eso también día a día, eh, eh, dado a, a las diferentes situaciones, eh, pues el trabajo, la escuela, los niños, la casa. Vamos a ir trayendo unas herramientas para ver ¿verdad? cómo vamos manejando y vamos canalizando, ¿verdad? porque el estrés, eso no es nada... Fuera de este mundo, a todos nos sucede, porque a veces escuchar la palabra y piensan, ahí esta persona perdió los estribos y no, el estrés es algo que nos toca a todos y pues voy a estar trayendo esos temas para compartirlos, ¿verdad?, eh, con ustedes. Eh, también voy a estar trayendo estudios pues como el, el carácter, ¿verdad?, eh, y a lo mejor usted se va eh, eh, puede preguntar, ¿carácter?, pues sí. Yo lo que quiero es ayudarlo a identificar, ¿verdad?, ¿Cuál es el carácter que tenemos cada uno de nosotros? ¿Para qué? Vamos a identificar cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades. ¿Para qué? Para, mediante la ayuda del Espíritu Santo, coger todas esas debilidades y derribarlas mediante el Espíritu, el cual nos va a ayudar a que, mira... Esta es una debilidad, yo no voy a permitir, ¿verdad? que esta debilidad o pa que cuáles son mis fortalezas y a través de las de esas herramientas que vamos a estar aquí compartiendo poder permitir que esas fortalezas puedan florecer, puedan, ¿verdad? sobresalir y esto, ¿verdad? pues nos va a ayudar para poder continuar viviendo, ¿verdad? una sana convivencia. Así que ya sea en nuestro hogar, con nuestras familiares, con nuestros esposos, con nuestros niños, con nuestros vecinos, en el trabajo o en la escuela, pues vamos a ir teniendo, ¿verdad?, vamos a irnos equipando de una herramienta para poder continuar, ¿verdad?, viviendo, como ya mencioné, una sana convivencia, ¿verdad?, con nuestros padres. Así que, pues, como les indiqué, para mí es un privilegio y un placer, yo les invito a que se compre su libretita, un lápiz y aproveche cada estudio, ¿verdad?, que vamos a estar trayendo aquí miércoles tras miércoles, cada consejo, así que para que usted lo vaya anotando, ¿verdad?, y, y pues las pueda, pues, pues repasar y, y pues, juntos, pues, podamos seguir creciendo. Mi esposo también, pues, va, le va a hablar un poquito sobre, ¿verdad?, cuáles son otros eh, tipos de, de dinámica o actividades que vamos a estar, pues, trayendo por aquí compartiendo con ustedes, así que Dios les bendiga y Dios les cuale. Alabado sea el Señor. No se preocupen por lo de la finanza, lo de pase es que mi esposa es contable. <risa> y para la gloria del Señor, aleluya, Dios le ha dado una sabiduría, aleluya, en que créanme, que cuando ella traiga esos este, estudios va a ser de gran edificación para el pueblo de Dios. Aleluya También te queremos mandar saludos A otros radios escuchas eh, Al hermano Heriberto Desde México Tenemos al hermano Francisco Que se encuentra en el área de Nicaragua Y a Alessandra Tiz Saludos eh, Está desde Colombia También eh, recibí unos textos ahora Que también tengo A, a la amiga y hermana eh, Méndez de carolina, eh, carolina carolina del Norte. También quiero mandarle saludos al pastor Luis Galíndez, que tiene su programa Tiempo del Fin, que se transmite todos los lunes a las 8 de la noche. Todos los lunes, Tiempo del Fin, con el hermano, amigo y pastor Luis Galíndez. ¿Quieres prepararse para el rastro de la iglesia? ¿Quieres estar listo? Y si te sientes listo para cuando venga su señor... Y suena esa trompeta, como dice el tesalonicense de Te Levante, y podemos estar disfrutando con el Señor. Los lunes, a las 8, tiempo del fin. Aleluya. También puede contactarnos por la página oficial de Dios ha sido fiel, por www.feibu.com. Dios ha sido fiel, sin la H, Dios ha sido fiel. La letra D, A, S y F, en letra mayúscula, entra directamente a la página, da el like, ahí estamos también, para... La bendición del pueblo y los amigos que nos escuchan. Eh, en nuestro ministerio, Dios ha sido fiel. ¿De dónde salió? Este ministerio salió del corazón de Dios. En un momento dado, yo le comentaba a mi esposa eh, la inquietud. La inquietud que Dios me había dado para ir a, a predicar el Evangelio. Aleluya. Este ministerio se basa en una restauración espiritual en la misericordia y fileridad de Dios para con su pueblo donde Dios ha sacado a cada una de las vidas que ustedes van a estar oyendo por este su programa Dios ha sido fiel y lo ha levantado de lo más vil y menospreciado para hacerlo siervos y sierva del Altísimo de ahí es que nace este ministerio Dios ha sido fiel del mismo corazón de Dios Eh, una vez al mes eh, Los miércoles Vamos a tener a nuestros pastores, aleluya Compartiendo con nosotros aquí Y con los radioescuchas Y con los amigos que nos están escuchando Una vez al mes, nuestros pastores van a venir También vamos a traer testimonio Impastante Testimonio que Wow, que cuando usted Lo, lo oiga Va a decir verdaderamente Dios es fiel Dios es justo y Y no hay nada más grande que el Todopoderoso. Según así como el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, aleluya, así mismito vamos a ir programa tras programa. Todo esto es dirigido bajo el Espíritu Santo. No soy yo porque nosotros si lo hacemos, lo hacemos mal. Le dejamos al Señor todo en sus manos y Él es el que va a darnos ese compromiso, aleluya, que tenemos de traerle todos los miércoles, miércoles tras miércoles, la palabra del Señor, estudios, testimonios, para la radio audiencia, el compromiso este ese compromiso que es mío, de mi esposa, del ministerio de nuestra iglesia, de nuestros pastores, inclusive de la misma gerencia de como llama de fuego a tu vida.org, de llevar esa palabra de restauración y de vida. Aleluya, a través por estos medios. Bendito sea el Señor. Ahora yo te pregunto. ¿Tú estás comprometido con Dios o estás comprometido con los hombres? ese es el tema que vamos a traer en esta noche el estudio que vamos a traer en esta noche comprometidos con Dios tenemos cuatro puntos que vamos a tocar donde nuestra base va a ser en segunda de crónicas en segunda de crónicas capítulo 14 versículo del 1 al 8 de ahí es que se va a basar este estudio de comprometido con Dios en caso de que el tiempo se nos haga corto Usted no se preocupe, usted hace un lo tacha, eh, lo deja apuntadito donde nos quedamos, que para la, el, el próximo programa lo vamos a terminar. Mientras tanto, vamos a tratar todo posible para terminarlo. Comprometidos con Dios. Cuando te comprometes con Dios, cuando tú levantas tus manos para poner las manos en el arado, te comprometes con Dios. Acuérdense, hermanos, que Dios está en los cielos. O sea que cuando usted se compromete que usted hace el plan de salvación y pasa a los pies de Jesucristo de muerte a vida, usted siente ese anhelo de compartir eso que el Señor les regaló a ustedes. Usted levanta sus manos y se compromete con Dios a llevar eso que Él había indicado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese compromiso significa que es algo hablado y es un compromiso eterno para con Dios. Vamos al libro de Ecclesiastes, capítulo 5, versículo del 4 al 6. Aleluya, mi amada esposa avale esos versículos, vaya anotando, porque Dios es bueno. Amén.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 ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Alabado del Señor. Saludo a nuestra pastora Erna que nos está sintonizando. yo le bendiga mucho, pastora. La gloria es para el Señor. Aquí nosotros no hacemos nada. Todo es para el Señor. Aleluya. Ecclesiastes capítulo 5, versículo 4 al 6. El compromiso, la promesa. Aleluya. Vamos a definir lo que es la palabra compromiso La palabra compromiso se deriva Lo buscamos en términos latinos Comprometium Y se utiliza para describir Una obligación Que se ha contraído A una palabra ya dada O sea, si miramos en Ecclesiastes Cuando fuimos al contexto Que fue lo primero en la introducción Sobre cuando tú levantas tus manos Luego que pasas de muerte a vida Usted le da Esa promesa usted eh, ante Dios no ante los hombres, ante Dios usted se está comprometiendo con Dios le eh, indica al Señor, al Espíritu Santo que usted quiere impartir esa gracia esa misericordia, esa salvación hacia, hacia los perdidos y los más necesitados de este versículo del 4 al 6 del libro de eclesiastés es lo que a usted lo compromete para que los amigos que nos están escuchando por medio de la emisora puedan ver la luz al final del túnel y vengan a los brazos del Señor por medio de ese compromiso que usted prometió hermano si usted va a prometer algo cúmplalo si no lo va a cumplir no lo haga o sea si usted le promete a Dios y mire lo que dice el versículo 6 no deje que tu boca te haga pecar ni delir ni digas delante del ángel que fue una ignorancia o sea que usted no puede luego que usted tiene la mano en el arado decirle al señor que no eso fue un momento no Usted ya se había comprometido y ya Dios tenía sus ojos puestos en usted. O sea, lo que va a provocar es que entonces el Señor, aleluya, para no decirlo de, de manera eh, fuerte, eh, va a sentirse un poco mal. Porque usted le prometió y hizo un compromiso con Él. Por eso que el tema, comprometido con Dios o con los hombres... En este sinónimo también conseguimos sinónimo que es deber, obligación, responsabilidad, juramento y cuenta. Como lo abramos al principio, si usted le promete a Dios trabajar para Dios, no hay marcha atrás. Acuérdese como le dije anteriormente, Dios está en los cielos y sus ojos va a estar puesto en usted. Alabado sea el nombre del Señor. 2460218 246-0218 si usted está comprometido con Dios escríbenos por el chat de la emisora como llama de fuego a tu vida punto org o testéama al 246-0218 las personas que entran a esta emisora evangelistas y pastores están comprometidos con Dios el director de esta emisora tiene un compromiso con Dios yo y mi esposa como dijo anteriormente tenemos un compromiso con el Señor aleluya Hablamos que existen varios tipos de compromisos y términos humanos. Y que todos ellos tienen un propósito o una circunstancia. Básicamente, eh, cuando venimos eh, tenemos un compromiso o damos un juramento o estamos dando una cuenta, estamos hablando en el sentido humano. Pero esto va a ser diferente porque no nos vamos a enfocar en el término de nosotros eh, de, eh, de persona a persona. Vamos a hacerlo y nos vamos a enfocar en el compromiso espiritual. Es decir... Eh, eh, es decir, es un compromiso con el Señor alabado sea el Señor vamos a abordar cuatro puntos muy interesantes eh, sobre este tema que en la base principal como dijimos anteriormente nos vamos a basar en el libro de las crónicas aleluya, capítulo 2 versículo eh, capítulo capítulo 14 versículo del 1 al 8 que se trata del mismo tema que hemos estado hablando en el contexto que leímos en el libro de eclesiastés comenzamos afirmando que para lograr el éxito espiritual y personal en nuestras vidas, es necesario que usted tenga un verdadero compromiso con el Señor, aleluya. No mire a nadie, Enfóquete, enfóquese en el soberano que es nuestro Señor Jesucristo. El compromiso es con Él, aleluya. Porque cuando Él venga con retribución, aleluya, y como en el libro de Apocalipsis, su garlardón, viene con él no es en galardón en el sentido de que usted se convirtió y ya él cuando venga usted se levantó ese es el premio que usted tiene una corona porque usted se convirtió no es el compromiso que usted tenga llevando la palabra del señor y lo que usted lleve la palabra trayendo las almas al señor segunda de crónica capítulo 14 versículo del 1 al 8 amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo durmió habías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de asera Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová. Le había dado paz Dijo por tanto a Judá Edifiquemos Bien. estas ciudades Y cerquémoslas de muros con torres Puertas y barras Ya que la tierra es nuestra Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios Le hemos buscado Y Él nos ha dado paz por todas partes Edificaron pues Y edificaron prosperados Y fueron prosperados Tuvo también Asa, ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Al abogado el Señor. ¿Quién era el rey Asa de Judá? El rey Asa, velo bien. Fue el quinto rey de la casa de David, el tercero en el reino de Judá. Gobernó durante el 913 y el 873 antes de Cristo. Él era el, el hijo de Abdias y bisnieto de Salomón. Hasta fue celoso cumplidor de los reinos eh, de la religión judía y persiguió a dos idólatras. De ahí es, aleluya, que nos vamos a basar en estos cuatro puntos el rey murió a los 41 años de reinado honran, eh, honrado por su pueblo y su sucesor fue Josafat que eso después en otro en otro estudio vamos a, este, a profundizar rechazó dos intentos de invasión uno de Egipto y otro de Basá rey de Israel cuando el señor nos habla Eh, por medio de su palabra en segunda de crónica el 14.2 dice Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Asa hizo, eh, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios en el 3 porque quitó los altares de culto extraños en los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó los símbolos Los símbolos de acera en este primer punto se vaya eh, lo pusimos como demanda con consagra, eh, demanda consagración de nuestras vidas para con dios una demanda de consagración para nuestras vidas estos textos aprendemos una lección sumamente importante y es que el compromiso con dios es, es, es lo más que siguen eh, amado amigos y hermanos que nos escucha en esta noche es santidad. Dios demanda una consagración profunda de la mente y del corazón para usted estar haciendo los restos delante de los ojos del Señor y usted afrontar estos altares extraños, ayudar a las personas que no tienen a Cristo, que Yo no los culpo, aleluya. Al ellos no ven la luz... Buscando ocultos extraños... Imágenes... Aleluya... Que no son agradables para el Señor... Ahí es que usted... Con una mente... Y un corazón... Profundamente en santidad con el Señor... Y con un Espíritu Santo... Aleluya... Que lo guía... Lo va a ayudar a guiar... Y atraer a esas personas a sus pies... Ahora... El apóstol Pablo se solta en segunda de timoteo capítulo 2 versículo 19 y habla quiénes son esos esas personas que están comprometidas con el señor y dios los afirma en segunda de timoteo 2 19 dios afirma quiénes son esas personas segunda de timoteo capítulo 2 versículo 19 Nos llamó el, eh, nuestro amado pastor y amigo Luis Galinde, que nos está escuchando desde el hospital y se goza, en, ver, en, en está oyendo el programa. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Sí, aleluya. Al final del programa vamos a orar el, eh, por eso, pastor, no se preocupe, vamos a hacer una oración grande, aleluya, y vamos a echar fuera de enfermedad, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Dios llámenos, 2460218 texto, o escríbenos por el chat de la página www.comoyamadefuegoatuvida.org o r Aleluya, escríbenos tus peticiones, Aleluya y escríbeme que tú también estás comprometido con el Señor, Aleluya eh, Segunda Timoteo 2.19 En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén. Pero el fundamento de Dios Está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y apártese de iniquidad Todo aquel que invoca El nombre de Cristo Amén Estamos hablando estamos, eh, estamos Llevando desde Timoteo Y si volvemos al capítulo En el versículo 2 y 3 De 14 de Segunda de Crónica Lo bueno y los restos que hizo Asá el versículo 3 de crónica donde quitó los altares extraños quitó los imanes y destruyó todos los símbolos de acera aleluya Dios conoce, aleluya cuando usted está comprometido con Él Él le pone el sello, aleluya todo aquel que está comprometido con el Señor querido hermano Tiene que apartarse de toda la iniquidad y más, aleluya, cuando vamos a invocar el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Lo primero que hizo Asa fue eliminar todas esas tradiciones inspiradas en el paganismo. O sea, ¿quién era Cera? Este Cera no ha podido ser identificado. No, yo estuve buscando, aleluya, un poco más de información pero no hay una definición sobre él algunos comentaristas bíblicos han intentado demostrar que se trata del faraón Osorco I de la segunda dinastía de Egipto o sea, cuando Asa tuvo dos confrontaciones de guerra una con Egipto y una con Israel posiblemente, según los comentaristas que han hablado aquí en esta información posiblemente era Osorco un rey pagano de la segunda dinastía de Egipto aleluya estamos seguros de que Asa, esto no le estuvo fácil quitar los lugares extraños eh, quitar eh, los símbolos eh, de sacar las imágenes del área de Egipto mi arma te adora Dios Eh, cuando compartía a mi esposo Ginés eh, este, este mensaje y, y escudriñábamos yo le decía, a lo mejor literalmente aquí habla de, de altares y a lo mejor personas, verdad amigos que nos escuchan pueden decir yo no tengo altar, no es simplemente tener literalmente o físicamente ¿verdad? una mesa, eh, un altar eh, un altar pueden ser muchas cosas porque todo lo que ponemos antes de Dios se puede convertir, ¿verdad?, en un altar, porque estamos, ¿verdad?, como que eh, prefiriendo Aleluya. o adorando eh, X, puede ser tan sencillo como eh, un programa o algo, ve lo todo aquello que, que le esté quitando, ¿verdad?, ese lugar de Dios, se constituye, se puede constituir altar, porque muchas veces leemos y podemos decir, ah, pero yo no tengo altar, yo no tengo imagen, pero cualquier otra eh, eh, artículo o, o cualquier otra eh, programa o algo que, que nos que le quite vela ese lugar a dios eso se puede constituir también vela un altar porque pues estamos en este caso pues venerando x cosas o dándole vela ese primer lugar le estamos robando vela y nuestro dios es un dios celoso y ayer mientras él platicábamos yo le yo le decía aún oh, me viene esto a la mente porque es así Gracias. bendito Dios y como dice mi amada esposa no es fácil uh -huh. no es fácil porque para Asa no fue fácil yo sé que para algunos tampoco es fácil aleluya se encuentran oposiciones uh -huh. se encuentran eh, muchas personas que podrían hablar pero esto no lo detuvo uh -huh. hermano esto no te puede detener uh -huh. lo que hable la gente no lo difícil que esté la situación eh, nada detuvo las críticas uh -huh. aleluya eh, las personas aleluya eh, que, que este, usted pensará que dirán aleluya uh -huh. no esto no lo puede detener a usted uh -huh. usted asa uh -huh. usted está haciendo lo bueno ante los ojos del señor y los restos uh -huh. bendito sea el señor no no le deis lugar al diablo aleluya Esto no lo detuvo, nada esto detuvo al rey Asa, porque él sabía, usted sabe, yo lo sé, que estábamos haciendo lo bueno y lo correcto ante los ojos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. 246-0218, aleluya, queremos orar por usted, aleluya. Escríbenos, mi alma te adora a Dios. Inevitablemente rey Asa hirió los sentimientos de muchos. ...hirió los sentimientos... ...aleluya... ...de esas personas que estaban cerca de él... ...posiblemente... ...eh... ...usted... Eh, ...dirá... ...como decía mi esposa... ...este... ...es que no quiero herirle los sentimientos... ...a la persona... ...si voy a reprenderlo... ...aleluya... ...sobre lo que hemos estado hablando... ...durante este momento... ...aleluya... ...pero Asá... ...le hirió los sentimientos a muchos de los sacerdotes y seguidores de acera ¿Por qué? Porque todo ese paganismo Asa lo quitó para darle el, la autoridad, aleluya, para que él ocupara que era Jehová de los ejércitos ocupar el lugar que le tocaba en el allá en Judá. Pero si eh, él, él estaba dispuesto a hacerlo, estamos viendo que de esta parte el rey se comprometió y tenía un genuino compromiso con el Señor ese compromiso genuino usted lo tiene, yo le pregunto en estado usted tiene ese compromiso genuino del corazón con el Señor como habíamos dicho del tema comprometidos con Dios o comprometidos con los hombres, aleluya estamos viendo aleluya que eh, que él no se no se comprometía por su fe en el sentido de los símbolos aleluya él solamente tenía fe aleluya y él sabía y tenía un genuino aleluya convencimiento de que el dios de israel era el verdadero dios pero lamentablemente en estos tiempos aleluya muchos que procesan la, la fe en Cristo han seguido en cosas que a veces desagradan al Señor aleluya para complacer y no disgustar a otros aleluya o sea que hay veces que hay cosas en el que el Señor les pone para que usted, aleluya, aperciba aconseje, amoneste pero por no ofender a esa persona, aleluya por no hacerla disgustar o sea, por quedar bien con esa persona usted no le dice nada, lo pasa por alto simplemente le pasa por el lado y se le va hay muchas veces que no estamos dispuestos a resistir cara a cara a las personas que se han burlado de la palabra de Dios hermano cuántas eh, cuántas personas yo no he visto cómo se ríen del evangelio he leído cosas como se burlan de Cristo del evangelio de los siervos y sierva de Dios pero esto no te puede quitar ese compromiso que tú tienes con Dios y los deja y continúan con una vida llena de pecado relacionados con vicios carnalidades y no eh, estamos dispuestos a afrontarlo para no elir de los sentimientos, o sea que usted puede estar delante de esas personas aleluya, delante de esos amigos bendito Dios y usted por no hacerlo sentir mal posiblemente para no romper ese lazo de amistad o a lo mejor aleluya eh, por no romper ese lazo de amistad eh, eh, usted lo pasa por apercibido eso es un daño aleluya, usted le está haciendo daño aleluya y créanme no lo ama. Y vamos a lo que hablamos en, en el Segunda de Timoteo. Dios no lo va a reconocer. Y número 2 Dios le va a rendir cuenta de esa alma que se pierda porque usted no se fue cara a cara a llevar a la luz, sacar de las tinieblas a la luz a esa persona. Pero esto no fue en el caso de Asa. Porque Asa hizo los restos Y lo bueno ante los ojos del Señor. Ahora te pregunto, ¿eres tú ese asa? Siento la gloria de Dios. ¿Eres tú ese asa? Desde ahorita el, el Espíritu Santo me sigue inquietando hacerte esa pregunta. Medítalo. Medítalo mientras estamos aquí en el programa. ¿Eres tú ese asa? Has dado cara a cara, aleluya, a esas personas porque los ama, aleluya. Aunque los hiera, pero créame, va a haber un momento, esa semilla cuando usted la siembra, esa semilla cuando usted la siembra, amado hermano, va a germinar, va a germinar, hermano, porque créame, aunque él se enoje y le dé la espalda a usted, su amigo, familiar, su hermano, le dé la espalda a usted, créame, eso trabaja en la mente y en el corazón, sea tarde o sea temprano, Esa persona va a estar o usted con usted nuevamente cara a cara. Y créame que la victoria está ahí. Mi alma te adora de Dios. Esto es algo que tenemos que hacer. De tal de tal modo como lo hizo el rey Asa, tomó la iniciativa de dar ese paso. Así es como tienen que hacer muchos creyentes, dale ese paso. Aleluya De dar cara a cara Confrontar Aleluya El pecado Aleluya eh, eh, La carnalidad Aleluya eh, eh, Llevar a esas personas De las tinieblas A la luz Mi alma te adora a Dios Tú tienes que hacer Lo mismo Mi amado hermano ¿Cómo? Llevando la palabra Muchos tienen que dar Ese paso Y destruir en nuestras vidas las obras del diablo, como dijo mi, mi amada esposa anteriormente eh, esas cosas que a nosotros pensamos pero si yo no tengo altar eh, eh, yo no hago nada no no no no no eh, hay cosas aleluya que posiblemente nosotros no estamos acostumbrados a tenerlas aleluya y no la queremos soltar aleluya por uso y costumbre pero no eh, usted coge y lo reprende en el nombre de jesús Y, deja que el, y usted da ese primer paso el segundo paso es ese compromiso aleluya, que usted va a tener con Dios ese tercer paso que usted va a tener, aleluya es dar cara a cara, aleluya a esos vicios, esas carnalidades llevar a esa persona de las tinieblas a la luz 2460218 2460218, aleluya aleluya, queremos orar por, por ti Eric, oración porque se ha levantado el enemigo en contra de mí, aleluya vamos a hacerlo, aleluya Al final del programa, Erick, no te desconectes porque vamos a orar para que Dios, aleluya, intervenga y echemos fuera, aleluya, todo eso de esta tormenta. Para ese compromiso con Dios hay que romper todos los vicios. Les hablo de los sentimientos y de esa hipocresía, aleluya. Y les hablo de todas esas cosas que guardamos secretamente en nuestros corazones. Si usted no saca eso que usted tiene en el corazón... Ese rencor, esa raíz de amargura, ese odio, aleluya, posiblemente eso a lo que usted está acostumbrado, aleluya, desde su vieja pasada manera de vivir, aleluya, pero usted lo lleva escondido, aleluya, y déjeme decirle una cosa, que aunque usted lo lleve escondido, aleluya, y me lo esconda a mí, o se lo esconda a su pastor, o se lo esconda a, a, a su esposa, aleluya, Dios lo ve todo, aleluya, Él escudriña el corazón, aleluya. Y lo más profundo del corazón... Créame que él escudriña... Porque usted y yo... Sabemos... qué es lo que no le agrada al Señor... Aleluya... Y eso es lo que usted tiene que entregarle al Señor... Señor te entrego... señor Este secreto... Aleluya... Y Dios va a hacer la obra... No es necesario... Empezar a nombrar estas cosas... Porque yo estoy seguro... Que usted y yo sabemos y sienten convicción de las cosas de lo que estoy diciendo tenemos que destruir todo eso que nos aparta de Dios que mejor que veamos tercera de Juan capítulo 1 versículo 11, aleluya donde Dios nos habla en manera sobre esto que debemos destruir, aleluya 2460218, aleluya pueden eh, por mensajes de texto escríbanos en el chat de la página comollamadefuegoatuvida.org queremos orar por usted ya próximamente estaremos orando aleluya tenemos aquí varias peticiones aleluya no te quedes atrás aleluya llámano aleluya amigo que me está escuchando aleluya quiero orar por ti si no has tenido al Señor y me estás escuchando llámame aleluya queremos orar por ti yo quiero que tú pases de de esas tinieblas a la luz, aleluya, y quiero que tú también te comprometas, porque entonces tú te alías conmigo, aleluya te alías, eh, te alías con el pueblo de Dios aleluya, y le arrebatamos, aleluya más almas al enemigo que lo que vino fue a hurtar, a matar y a destruir, y créame mi querido amigo que me está escuchando, aleluya hasta que usted no entregue esto usted puede decir, yo creo en Dios eh... Sí, Él murió en, en, en la cruz y, y yo creo en Él y yo tengo fe en Él. No, pero la fe se te va a aumentar cuando tú vengas a los pies del Señor. Y esto es en esta hora, aleluya. Está en pie, no puedes llamar, no puede testear, puede escribir en la página, aleluya. Queremos orar por ti, aleluya. Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Amén anoche también antes de leer tercera de juan amén eh, te comentaba cuando leíamos esto que me gustaba y me gustaba en gran manera porque aparece la palabra paz dice porque jehová le había dado paz y, y lo y lo y lo menciona verdad y fue verdad por ese compromiso eh, que tuvo verdad eh, asa y Me acordaba yo que el sábado platicaba con una efémina y ella me hablaba, oye, ¿verdad que hay ciertos sectores, sin mencionar el nombre, residenciales, que han dicho, ay, aquí estamos unidos por la paz, unidos por la paz? Y ella me decía, pero es que no va a haber paz para ellos, porque es que primero <risa> ver, ¿no? tenemos Dios. que tornarnos hacia Jesús. Si buscamos a Dios, Él es el que nos va a dar la paz. En Él es en que encontramos la paz. Y cuando yo leía esto, yo le decía anoche a, a mi esposo, le decía, y es bien cierto, si te fijas ahí, aquí está bien claro. Aquí no hay que buscar ningún diccionario, no hay que buscar más nada. Aleluya. Porque ahí lo está diciendo. So mira Él se olvidó de todo. Él destruyó todo lo que le apartaba de Dios y todo lo que no le agradaba a Dios. Y mira, lo que tantas personas desean, mira, Señor. vino solito, ¿verdad? Porque así es que dice la palabra de Dios, Eso buscar es. el reino de Dios, ¿verdad? Primeramente, y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Van a ser añadidas. Y aquí también, ¿verdad? Yo buscaba eh, eh, en Isaías y dice... En Isaías 48.22 No hay paz para los malos Dijo Jehová Isaías 57.21 Nuevamente lo repite No hay paz Dijo mi Dios Para los impíos O sea Mira Ahí está la clave Tenemos que hacer Como asa Tenemos que estar Comprometidos Y tratar ¿Verdad? Lo más que podamos De mira Destruir Derribar Todo aquello que me aparta Y poder seguir ¿Verdad? En poder Señor Amén Amén Vamos a leer eh, Tercera de Juan rapidito Capítulo 1 Versículo 11 Con la comunión del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amado No imitemos lo malo Sino lo bueno El que hace lo bueno Es de Dios Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios Amén. Alabado sea el Señor Nos escribe valerie Jiménez Aleluya <ríe> Aleluya Dios te bendiga mucho Valery La gloria es para el Señor Amén Eh, no ya la gloria y la honra es para el que vive por los siglos aleluya y usted igual preciosa del señor mi alma teadora a dios tercera de juan 1.11 esa es la obra que nos aleja del compromiso de dios hermano tenemos que destruir toda obra que no que no haga fluir al espíritu santo en sus vidas tara baja más no puede parar aleluya Tienes que sacar aleluya eso aleluya que hace que detiene la obra que el espíritu santo quiere hacer en usted aleluya o sea toda obra aleluya todo ese altar extraño aleluya que no sé cuál es a Aleluya. Esa imagen, aleluya, que no sé cuál es, a mí es tímido, a mí Mi alma te adora, Dios. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Eso no te va a ayudar, aleluya, en nada. Aleluya. No vas a dejar que el Espíritu Santo haga esa perfección hermano Cristo viene aleluya muchos lo han dado como que como que no viene Cristo viene ese secreto ese culto extraño esa imagen yo no lo sé aleluya y yo siento corriente en mi cabeza aleluya que están entrando Dios sabe, aleluya No, mientras no entregues ese secreto mientras tengas acera aleluya y no es como dijo anteriormente la mamá de esposa que es que tenga la imagen frente a ti yo no lo sé, aleluya mientras no lo entregues aleluya el Espíritu Santo se va a mantener como todo caballero a una distancia o sea si usted está en el camino de Dios y usted se comprometió con Dios y usted se comprometió con las manos en el arado y le prometió a Dios que iba a trabajar para él y usted ora y usted gime ante la presencia de Dios pero usted luego dice y dice ¿Qué pasa? Y entras en ese desespero, aleluya En ese emocionalismo Posiblemente, aleluya Algo De algún Algo de acera O algo De ese altar Extraño Se quedó Cuando Cristo venga Él viene a buscar una iglesia santa ¿Qué Cuando usted entregue eso, aleluya, Él va a ser fiel. Él lo va a limpiar a usted en espíritu, alma y cuerpo. Y va a ser bien interesante, aleluya, porque va a venir... Eh, tengo un estudio, aleluya, que va a hablar sobre eso, aleluya. Yo trabajo en el área de emergencias médicas, aleluya, como paramédico en mis momentos de paramédico, porque ahora el Señor me ha movido a otra área, donde no estoy viendo mucha calle, pero en mis momentos como paramédico, vi a muchos, aleluya, en el Señor, mi alma te adora Dios, que todavía tenían ese secreto, aleluya, que no dejaron fluir ese Espíritu Santo, y posiblemente, pensando que es el Espíritu Santo el que está obrando en ellos, aleluya, hicieron, trabajaron, metieron mano a la obra en algo en el que Dios no los había mandado y por emocionalismo se enfrentaron a eso. a, a eso Cuando el diablo entonces los atacó, cayeron, aleluya, y entraron en eso que no le agrada al Señor, aleluya porque no dejaron fluir el espíritu santo porque no entregaron aleluya eso que los tenía actualmente eh, los tenía en, el, en, el, en nuestra pasada en, en su manera, en su pasada manera de vivir aleluya no lo han no lo habían querido entrar aleluya y no la habían querido entregar aleluya disculpe en Efesios, capítulo 4 versículo 30 y 31, aleluya hablamos con ese compromiso, aleluya con esta parte, aleluya vamos a terminarlo ahí, aleluya porque vamos para un segundo punto porque el Señor básicamente nos, nos dejó en el primer punto aleluya, que es sobre el entregar, aleluya y convertirte en ese asa, en ese compromiso, aleluya y lo puedes hacer, pero es cuando tú entregues aleluya ese secreto, aleluya, que tú nos has querido entregar para que entonces el Espíritu Santo obre en ti, y cuando el Espíritu Santo obre en ti, entonces tú le vas a dar cara a, a los amigos, a tus amigos, a tus familiares, aleluya, y le vas a dar cara para ayudarlos a ellos a que no vayan a la muerte eterna. Efesios capítulo 4, versículo 3 30 y 31. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Amén, aleluya. ¿Vieron? Aleluya. Cosas secretas. Mire, yo le voy a hablar eh, le voy a dar un testimonio mío. Yo soy... Eh, en el trabajo me conocen y es una persona eh, colérica o sea que, que me enojaba con facilidad mi esposa lo sabe que este, me, me enojaba posiblemente tenía secretos que yo no le había entregado al Señor aleluya cuando yo hice eso hermano la le eh, entregué la gritería, el enojo vino esa paz a mi corazón, aleluya todo eso, aleluya que tenía hondo, aleluya Se lo entregué a Dios y el Espíritu Santo bro Tenemos que hacer un compromiso de enseñanza de la Palabra de Dios. Es por eso que tenemos que proclamarlo por el mundo entero, eh, amado hermano. Estudiar y aplicar lo que Dios nos ha dado, que es la verdad. En Juan 8.32, y con eso concluimos, dice, En segundo lugar nos dio el compromiso con dios aleluya en juan va a ver cuál es esa verdad aleluya 2446 0 2 18 mensaje de texto aleluya 2 446 2 18 y escribe eh, no escribir también por el medio de chat de la página como de fuego a tu vida o también puedes entrar a la página eh www facebook/diosha sido fiel dale me gusta aleluya y dejar tu petición tu mensaje aleluya o escribirnos ahí señor aleluya bendito sea el señor la gloria es para el señor Juan capítulo 8 versículo 32 amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 832 San Juan de Juan, sí. Juan. Mm -hmm. y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Aleluya, que verdad estamos hablando hermano Jesucristo es la única verdad yo soy la verdad y la vida Aleluya cuando Cristo murió en la cruz aleluya y resucitó Él nos dejó esto estudiar la palabra del Señor aleluya llevarlo a esas personas que están cautivas mi alma te adora a Dios esa es la verdad que va a ser libre a los amigos aleluya a ese familiar no se sienta mal hermano porque usted vaya donde esa persona y se le acerque y le, y, y le lleve La inquietud que te ponga el Señor en su corazón y en tus manos hacia Él. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Dios es fiel. Dios es bueno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No para las personas. Aunque Dios dio un libre albedrío Aleluya. Pero usted no se sienta mal, usted cumpla... Con lo que Dios le puso en sus manos. Ahí es que está el compromiso con Dios. En que lo que usted tiene en la mano. Aleluya. Lo que usted tiene en la mano. Usted se lo va a dar a otros. Para que ese gozo. Esa salvación. Esa paz. Que usted tiene. La reciba. Aleluya. Esa persona también. Aleluya. Y entonces. Como. En. Tercera de Juan 11. Usted. Deje fluir al Espíritu Santo en su vida. Mi alma te adora, Dios. Usted deje fluir el Espíritu Santo. ¿Cómo? Entregando eso, ese secreto, aleluya. La verdad. Muchos dirán, ¿qué es la verdad? Y ahí es que usted tiene que llenarse de ese Espíritu Santo, aleluya. De esa palabra estudiar esa palabra y aplicarla como Dios no nos dio a nosotros dárselas a esa persona amigo que me escucha aleluya queremos orar por ti queremos orar por ti amigo no quiero que te pierdas Dios tampoco quiere que te pierdas el Espíritu Santo tampoco quiere que te pierdas Dios no quiere que te pierdas, no que te pierdas. aleluya Él te llama aleluya Aprovecha que estamos en el tiempo de la gracia. Hermano, entréguele ese secreto al Señor. El Señor necesita obreros. Estamos en el último tiempo. La iglesia va a ser levantada. Dios está recogiendo. Aleluya. Ese remanente. Pero usted tiene que comprometerse con el Señor. Aleluya nos llamó Maribel Hernández oración por salud, claro que sí hermana en breve estamos orando por su petición lo que el señor la basan en esta hora porque la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados, nos llama también José Díaz saludos José eh. gracias y la gloria, la gloria es para el señor y espero seguir saludándote aleluya, ya viste estamos aquí en el programa a la orden, aleluya para la gloria y la honra del Señor. Mi alma te adora, Dios. En breve José, no te desconectes porque vamos a orar. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. 2460218, 2460218. Aleluya, mensaje de texto www.comoyama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Escríbenos ahí en la página, del chat. Ya vamos a orar. Aleluya. Nos quedamos, aleluya, en en la verdad, aleluya en segunda en Juan 8.32 y en segundo lugar ahí el compromiso de Dios, aleluya después que usted estudie la verdad deje que el Espíritu Santo fluya en usted lo limpie, lo capacite, lo llene aleluya, entonces se compromete con el Señor mete la mano en el arado y como dice la Escritura, aleluya atamos al hombre fuerte y le saboteamos su casa, aleluya quitándole las almas, mi alma te adora a Dios Vamos a orar por estas peticiones, aleluya, el próximo miércoles no se pierda, vamos a seguir con el segundo el segundo punto, donde Dios demanda una búsqueda constante, aleluya, demanda una búsqueda constante de la voluntad de Dios, aleluya, está bien interesante, aleluya, la gloria sea para el Señor, nos escribió la hermana Maribel Hernández, oración por salud, José Díaz, aleluya, nos está escuchando y nos está sintonizando, amén, eh. no te pierdas, aleluya, vamos a orar por ti, Eh, Valery, Dios te bendiga mucho La gloria es para el Señor Eric, vamos a orar ahora mismo, aleluya eh, Para reprender al enemigo, aleluya En el trabajo y la oración por finanzas aleluya eh, Galinda, aleluya Vamos a orar por fortaleza Y para que el Señor se siga glorificando Pastora, Dios le bendiga, aleluya Vamos a orar por estas peticiones Mi amada hermana mi hermano hermanos Pastores Que estén sintonizando, aleluya, únanse a nosotros Para estas peticiones, estas vidas que nos han estado llamando, aleluya Allá en México, Nicaragua y Colombia, aleluya Están escuchando también Bendito sea el Señor Vamos a orar Amén. Padre, en esta hora, Como Señor, gracias, venimos, ante, señor, tu venimos señor. ante tu presencia, Señor, señor tu presencia, Mira estas vidas, hablar, aleluya Que crimen, nos han estado señor. que nos llamaron, aleluya, y nos escribieron, aleluya oh, señor, Pidiendo por salud, oh, finanza, aleluya señor mi arma te adora a Dios, en esta hora yo te pido mira, Señor que tú metas tu mano, aleluya salud, en tu palabra en hora, dice que por tu señor, llaga fuimos nosotros salud, curados señor, mira el pastor Galíndez Señor, aleluya, vida, señor. dale fortaleza se Padre Santo, glorificate de una manera especial, afectada, mira señora, aleluya, Señor aleluya Gamaliel que nos se llama Señor obrando, por catarro Señor, aleluya echamos especial. fuera Señor, aleluya todo eso. eso que no es tuyo Padre Santo oh mira la finanza de él Padre, mira el enemigo que se ha levantado Señor, aleluya, oh él oh, er, y tiene confianza ah, en ti, claro, Señor, que tú sano, como poderoso tu, gigante, Dios, Jehová de los ejércitos, Señor, aleluya, el oh, león Dios de la tribu mío, de Judá, mira, aleluya, está ahí, Señor, Señor, para reprender tu no traba conozco, del enemigo, lo en lo esta conozco, hora, Señor, aleluya, yo, te pido, yo te, pido, te, pido, Señor, te pido, Señor, aleluya, que tú derrame bendición de los cielos, Señor, Señor tu palabra dice, Dios, de lo que que lo es atado en los cielos, será atado en la tierra, Señor, aleluya, en esta hora yo te pido que tú desates bendiciones sobre esta vida, Padre Santo, le de salud Señor Aleluya derrame salud, padre derrame las finanzas que necesitan, echa fuera todo que no sea señor. tuyo Señor Aleluya glorificate Señor, señor Aleluya bendice a tu ser. iglesia, bendice a tu pueblo que Señor, que señor. Trabajo, señor. señor. Trabajo, mira Padre Santo Aleluya, pasó, los, amigos pasó, los amigos que nos escucharon Señor, pasó, señor. Su vida, señor. Padre, toca sus vidas Padre Santo, toca sus vidas Señor en esta hora Padre, en esta hora Dios, reprendemos tu obra del diablo Señor, que esté contra ellos Padre y que fuerte la mente Señor Aleluya, para que ellos comprendan que hay una verdad que es en ti Señor aleluya yo te, pido, Jehová, que que lo y te lo te lo pedimos Señor así hemos confiado bien, Dios Señor, porque tú has sido fiel Señor franca, gracias Señor derrama de tus bendiciones Dios Espíritu Santo muévete Dios con poder en el nombre de Jesús, Jehová, en, el nombre de Jesús. Jehová, en el nombre de Jesús gracias Señor aleluya bendice glorificate de una manera especial Señor tu pueblo Padre Santo en el nombre de Jesús Señor Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la mañana a las 8 de la noche en Dios ha sido fiel. Dios le bendiga y Dios le guarde. Ha concluido el programa. Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles por esta tuisora como llama de fuego tu vida punto hereje sido, sido fiel su fidelidad nunca acabará Hernández será Siempre crecerá Él a suyo fiel Y por siempre é...